La posibilidad de mejorar la situación de hospitales, residencias de mayores o el número de contagios en el che, que nos ofrecieron los datos de este pasado fin de semana, se ha, se ha convertido en tan solo un espejismo, porque ayer los ingresos hospitalarios, la ocupación de las camas UCI y el número de fallecimientos nos devolvió a la trágica realidad que estamos sufriendo en esta tercera ola, que está castigando mucho más que la primera a nuestra ciudad y a nuestra comunidad. Lo han escuchado en nuestro programa Elche. Bon día. Los ingresos en los hospitales se acercaban ayer en Elche a los 400. Las Ufis siguen aumentando su ocupación y entre los fallecidos de los últimos días se encuentra la muerte en el Hospital La Cede Valencia de la joven ilicitana de 19 años que sufría patologías previas. Era vicepresidenta de la Juventud Cofrade de Elche y pertenecía además a nuevas generaciones. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconoció ayer en su comparecencia ante el SCORTS que la transmisión del virus en nuestra comunidad está sin control y que la situación de los hospitales es crítica. A pesar de las nuevas restricciones, parece que hay una parte de la población que aún no entiende la gravedad de lo que estamos viviendo. Y lo decimos por esa fiesta ilegal que la Policía Nacional desmanteló el pasado sábado por la noche aquí en Elche, en una nave abandonada donde 15 jóvenes se encontraban de fiesta de cumpleaños sin respetar ninguna medida de seguridad. Ya han anunciado que los controles policiales se intensificarán y más ahora, que los contagios están disparados y el municipio casi confinado, con la puesta en marcha de las nuevas medidas restrictivas que limita a dos personas no convivientes las reuniones y que Elche, al igual que otras ciudades de más de 50.000 habitantes, se cerrará pedimetralmente los festivos y los fines de semana, de semana a partir de los viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la madrugada del lunes siguiente. Al menos hasta el 15 de febrero. En fin, hoy es martes y estaremos pendientes en nuestra ronda de noticias de la actualización de los datos por municipios. Conoceremos si la tasa de incidencia del virus sigue por encima de los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes aquí en Elche. También en unos minutos hablaremos con el responsable de psiquiatría de los hospitales de Vinalopó y Torrevieja, Jesús Mesones, sobre la huella psicológica que nos deja la pandemia. Y a las nueve y media comenzaremos este martes las entrevistas con los portavoces políticos del Ayuntamiento con motivo de ese pleno ordinario que se celebró ayer lunes, el primero del año, donde la unidad política fue otro espejismo. El equipo de gobierno no aceptó la propuesta de la oposición, en concreto del Partido Popular, de destinar más ayudas directas a la hostelería. También tenemos previsto entrevistar a la presidenta de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres, con motivo de la petición que han realizado a la Consellería de Educación para cerrar de inmediato todos los centros educativos por la situación crítica de pandemia que se vive en esta comunidad y que las clases sean telemáticas. A grandes rasgos, estos son los contenidos de un programa que comienza, como siempre, con la música seleccionada para hoy. Y lo hacemos con Pablo Alborán y Amaya, porque ambos nos alcanzaron la luna durante las pasadas navidades con este tema. Una vez más, pero nada se detiene, solo vivo para ti. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Se acelera mi motor me da fiebre me hago fuego y me vuelvo a consumir dame solo un beso que me alcance Ik heb Pues esta es la luna de Amaya y Pablo Alborán y hablamos ahora de Angelina Jordan, una joven noruega, con ocho años comenzó a cantar y lo hacía tan bien, que triunfó en varios programas televisivos, esos dedicados a cazar jóvenes talentos y también talentos infantiles, triunfando con versiones como Fly to the Moon. Su prodigiosa voz le llevó incluso a actuar ante el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y el pasado año comenzó su carrera como cantante. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And all the words, hold my hand. And all the words, darling, kiss me. Fill my heart with song, you'll help me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In are the words, Please be true. In are the words, I love you.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 And every sin forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true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 ...con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 12 minutos de la mañana... ...y queremos hablar de seguridad... ...porque también preocupa mucho... ...en nuestro municipio... ...debido a esa oleada de robos... ...que se produjo... ...desde en los últimos meses... ...en diversos... Eh, ...en diversas viviendas rurales... ...del Camp de Elche y también viviendas de la ciudad y además también se van a intensificar los controles policiales ya que nos acercamos al primer fin de semana donde el cierre perimetral de Elche se va a decretar. Pues bien, para hablar de qué forma están coordinados nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tenemos con nosotros al concejal de seguridad Ramón Abad, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días Ramón. Hola, buenos días. Bien, ayer en el Pleno dio usted cumplida cuenta de cómo han funcionado los dispositivos antes de que empiece esa brigada de la Policía Local a patrullar aún más las pedanías del Camp de Elche, ¿Qué ha pasado en este último mes con esa oleada de robos que se registró en diciembre? Sí, a petición del Grupo Municipal del Partido Popular, eh, el, el equipo de gobierno accedió a que yo compareciera ...en el pleno de, de ayer para dar cuenta de todo el trabajo, intenso trabajo... ...que se ha desarrollado por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...aquí en Elche, la policía local, el cuerpo nacional de policía y la Guardia Civil... ...ante la oleada de robos en las viviendas del Camp Delz ...sufrida en los últimos meses. Eh, al final se dieron datos, se dieron un informe bastante exhaustivo... ...donde se está concluyendo y ya se está notando. ...que debido a esa presencia policial, a esa rigurosidad por parte de los cuerpos de seguridad... ...están descendiendo ya los casos de robos en los campos, han habido detenidos... ...y se están eh, eh, a causa de estas detenciones esclareciendo muchos de estos asaltos... ...y está permitiendo que poco a poco eh, nuestra pedanía nuestro, nuestro Camdel pueda recuperar esa normalidad y que no se sienta un poco amenazada y con miedo de poder sufrir esos robos en, en el interior de sus viviendas. Al final es un trabajo muy, muy riguroso, muy exhaustivo, como digo, de todos los cuerpos de seguridad, que está permitiendo que, que se reduzcan notablemente estos hechos delictivos producidos... Semanas anteriores. ¿Y qué información nos da las detenciones? Porque de todos los detenidos, tres personas son todas de nacionalidad española, no pertenecen a la misma banda, es decir, que eran distintos grupos delictivos los que estaban operando e incrementando los robos en domicilios e incluso una de las bandas pues, lo, lo hizo robando las llaves de una inmobiliaria de las viviendas a las que quería entrar a a llevarse los objetos de valor. Sí, la policía ya manejaba esa información antes de las detenciones, de que eran diferentes bandas las que operaban en distintas eh, pedanías del término municipal, porque se llegó a dar casos en un día en concreto, que simultáneamente a la misma hora se entraban en tres, pedanías a, a, en tres casas de tres pedanías a robar. Por lo tanto, tras esa pista, con un trabajo muy exhaustivo, muy riguroso, pues al final se ha podido dar con estas detenciones y esperemos que se vayan esclareciendo poco a poco estos robos y sobre todo el modus operandi que empleaban. Al final no, no daban el perfil de, de estas bandas internacionales que a veces han operado por, por, por nuestra costa, por la Costa Blanca, eh, porque eran poco profesionales, si se me permite la expresión, a la hora de proceder a estos robos. Muchas veces, en muchos de los asaltos, era mayor el daño económico que ocasionaban en rotura de vallas, de puertas, de ventanas, que lo que eh, lograban lo, eh, robar en el interior. Al final, eh, pues eh, eran, como, como se, se dice en el largo policial, ladrones de poca monta que hacían mucho daño, daban una sensación de inseguridad subjetiva a los vecinos de las pedanías y han hecho, y todavía no hay que bajar la guardia, han hecho que durante las últimas semanas, meses, pues hayamos vivido este episodio de cierta inseguridad subjetiva. No hay que bajar la guardia, no solo ante los ladrones, sino también ante los irresponsables, porque a pesar de la situación que estamos sufriendo y que no mejora, eh, siguen produciéndose fiestas ilegales. Yo, eh, al final llegamos a una situación que no sabemos que lo, cómo hay que decirlo, cómo hay que hacerlo, ...para que seamos conscientes de la gravedad... ...de la que nos encontramos... Eh, ...ayer sin ir más lejos conocimos que una... ...una joven de nuestra ciudad con apenas 19 años... ...miembro de la, de la organización política juvenil... ...de nuevas generaciones del Partido Popular... ...a los que aprovecho para dar mis más sentidas condolencias... ...al Partido Popular y a su familia de, de esta joven... ...pues fallecía con solo 19 años a causa del COVID... ...yo no sé qué más tiene que pasar cuando ya... ...estamos teniendo un índice tan alto de contagios... ...cuando estamos teniendo un índice tan alto de fallecidos diariamente... ...cuando los hospitales de nuestra ciudad están al borde de la saturación... ...cuando los sanitarios están dejándolo todo para intentar salvar vidas... ...cuando los servidores públicos como los cuerpos de seguridad... ...hacen y ponen por encima el bienestar de la ciudadanía... Eh, ...más que sus propias vidas para protegernos y cuidarnos... No sé qué más hay que hacer y más hay que decir o cómo hay que decirlo para que extrememos la responsabilidad que esa inmensa mayoría de ciudadanos sigue haciendo esta, uso de esta responsabilidad y limitando a lo imprescindible estos encuentros sociales, pero eh, episodios lamentables como de este fin de semana o el fin de semana pasado de estas fiestas ilegales es algo que, que no, no se pueden seguir eh, haciendo y no se puede permitir porque estamos atravesando un momento muy duro y muy grave. Eh, no sabemos qué podemos hacer ya más para concienciar a esa parte que parece que no va con ellos lo que estamos sufriendo la otra mitad y que sin esa parte no podemos vencer el virus, pero sí saben ustedes lo que tienen que hacer y ya han anunciado que van a eh, intensificar los controles sobre todo de cara a este fin de semana porque empiezan las nuevas medidas restrictivas. Eh, ...empiezan las medidas restrictivas... ...este fin de semana ya comienza... ...el confinamiento perimetral... ...de las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana... ...y desde ayer ya están en vigor... ...la prohibición de los encuentros sociales... ...de las reuniones... ...de no más de dos personas... ...y sobre todo... Eh, ...las reuniones en viviendas... ...limitadas solo a, al núcleo de convivencia habitual... Eh, ...está claro... ...está claro que estas son medidas dolorosas... ...son medidas impopulares pero son medidas necesarias porque el avance del virus está, está siendo muy espeluznante y tenemos que poner todos de nuestra parte para evitar eh, eh, incrementando este número de contagios. Eh, al final tenemos que ser, la sociedad tiene que ser pragmática ante situaciones como esta. No, no estamos en un escenario de confinamiento domiciliario como en el mes de marzo pasado, donde estuvimos encerrados en casa durante dos meses. Ahora, Es un semiconfinamiento, se permite la, la libertad de movimientos por el día para ir a trabajar y para ir a, a comprar aquello que es imprescindible, pero tenemos que ser pragmáticos eh, y autoconfinarnos. Es la mejor medicina, es limitar al máximo las reuniones sociales, limitar al máximo los encuentros familiares. Eh, si vamos a visitar los fines de semana a nuestros padres, eh, a nuestros mayores, que sea una visita corta de no más de 20 minutos y siempre con la mascarilla puesta. Tenemos que ser conscientes que tenemos que seguir sacrificando muchas de nuestras eh, eh, conductas eh, tradicionales eh, durante un tiempo hasta que se logre que la, la mayoría de la población esté inmunizada con esta vacuna. Si no, seguiremos pasando semanas muy duras, meses muy duros y sobre todo la trascendencia que tiene en lo económico, seguirán... ...habiendo comercio cerrado, seguirá la hostelería cerrada y será una ruina económica y social las consecuencias de esta pandemia. De la hostelería vamos a hablar inmediatamente, eh, pero Ramón, eh, una duda que tengo... Eh, ...cuando se cierra perimetralmente Elche hay causas que están justificadas, el trabajo... ...y qué pasa con los estudiantes también, porque se cierra a partir de las 3 de la tarde... Hay estudiantes que van y vienen a Alicante, que regresan de Valencia, de Castellón... ¿Qué, qué pasa con ellos? Esa causa justificada eh, es, es un salvoconducto para poder entrar o salir de, de, de la ciudad porque, como tú dices, hay estudiantes que vuelven de, de fuera eh, viernes a esas horas o que tienen que salir a, a, a hacer exámenes, incluso el sábado en la universidad y, por lo tanto, causas como ir a trabajar eh, o volver del trabajo... ...ir a estudiar, tener que cuidar a un mayor dependiente... ...que está en casa y que hay que desplazarse... ...el otro día recibí a un mensaje de un vecino que vive en Elche... ...pero que tiene que ir a Catral a cuidar de su madre... ...que los fines de semana no está la cuidadora... ...son causas más que justificadas... ...que si eh, son parados por un control policial se pueden justificar y no habrá ningún problema. Pero, repito, tenemos que ser conscientes de limitar al máximo la movilidad y los encuentros sociales. ¿Se puede justificar el querer ir a esa segunda residencia en Santa Pola los fines de semana o no debería? Pues eh, no debería, eso no es una causa justificada. Eh, una causa justificada es ir al trabajo, es ir a, a, a los estudios o es ir a cuidar de un familiar. Pero ir a esa segunda residencia en Santa Pola podemos privarnos de... ...de esa segunda residencia... ...para cuando las cosas estén mejor... ...y estén en mejores circunstancias... ...y podamos ya disfrutar con total libertad. ¿Y qué me dice de las pedanías?... Eh, ...sí que habrá libre circulación... ...podremos ir a las pedanías... ...de la ciudad se, a las pedanías... ...se cierra el término municipal... ...de las grandes poblaciones... ...el término municipal es el casco urbano de Elche... ...y las 30 pedanías... ...por lo tanto tendremos libertad de movimiento... ...entre eh, el casco urbano y las pedanías... ...pero más allá de los límites... ...de nuestro término municipal con Alicante, con Santa Pola, con Guardamar del Segura, con Dolores, San Fulgencio, pues no podremos eh, atravesar. Uh -huh. Bien, pues usted ha dicho que eh, evidentemente son medidas muy duras, eh, que con coste económico ya hay movilizaciones en el sector de la hostelería, piden ayudas directas. Y en el sector de la hostelería también hay cierto descontento por lo que el grupo municipal de Vox denunciaba ayer en el pleno y es que ustedes permiten la apertura de ciertas cafeterías como la de Mesalina que está frente a la jefatura de la policía local donde mostraron varios vídeos en el que se podía ver que no se cumplían la, las distancias. ¿Qué pasa con la cafetería de Mesalina? Nosotros, hay que decir una cosa clara, nosotros no permitimos la apertura. Quien permite la apertura es la resolución de la Consejería de Sanidad, donde dice clara y expresamente que las cantinas asociadas a los centros de trabajo, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, eh, pueden permanecer abiertas eh, para uso exclusivo de sus empleados. Por lo tanto, con, esa, eh, con ese precepto de esa resolución, una cantina como la de Mesalina, que está asociada... ...a ese centro de trabajo... ...y que se permite el uso exclusivo... ...para los trabajadores municipales... ...puede estar abierta... ...como está abierta la cantina de los hospitales... ...como está abierta también la cantina de los institutos... ...y como nos consta también... ...que hay varias empresas eh, privadas... ...en el parque empresarial... ...con muchos trabajadores... ...que también tienen sus cantinas abiertas... ...y eh, se pueden permitir... ...eso eh, en primer lugar dejar claro que el Ayuntamiento no permite... ...que es la norma la que lo permite... ...en segundo lugar... Eh, ...hay un grupo político, un partido político... ...en el Ayuntamiento de Elche... ...que ha pasado la acción y ha considerado... ...que su estrategia es eh, grabar vídeos de manera ilegal... ...para mostrar de una manera sesgada. ...y para luego aseverar eh, ciertas conductas... ...que se puedan ver en ese vídeo de manera, repito... de ...una grabación ilegal y sin permiso... ...de las personas que ahí estaban... Eh, la, café, ...la cantina de Mesalina... ...cumple con el 30% del aforo... ...en ese vídeo se pueden ver a unas 22 personas... ...cuando su aforo habitual está entre 90 y 140 personas... ...en las mesas no hay más de cuatro personas... ...que es lo que permite la norma... ...y en todo momento se cumple las distancias de seguridad... ...y las personas que están en la barra... ...se ve claramente que no están consumiendo... ...sino que están eh, pidiendo, llevando... ...y en su caso pagando la consumición... ...si el grupo municipal de Vox ha decidido... ...que su estrategia a partir de ahora es atacar todo lo que tiene que ver con los empleados públicos... ...pues al final muestran su verdadera cara, muestran que el ataque a, a, al sector público... y a los empleados públicos es parte de su estrategia y es parte de su modelo político que defienden... ...y de la sociedad que defienden. Yo creía, pensaba que en marzo y abril cuando estábamos confinados... ...nuestros héroes eran los sanitarios, eran los policías... ...y eran los empleados municipales... ...que daban lo mejor de sí mismos para, para protegernos... ...y salíamos a las 8 de la tarde a aplaudirles... ...ahora hemos pasado de aplausos... ...a denunciar lo que ellos consideran conductas irregulares... ...que en ningún momento están cometiendo ninguna irregularidad... ...pero bueno... ...así es la extrema derecha... ...y así empieza a mostrar su cara a la extrema derecha... ...esa cafetería de Mesalina... ...van eh, los empleados eh, del ayuntamiento... ...pero de qué departamentos son... ...pues es el centro de Mesalina... ...donde antiguamente estaban... ...las dependencias de la policía local... ...que actualmente... Eh, ...ocupa el parque móvil... Allí hay un taller... ...donde se reparan los vehículos de la policía local... ...y también del resto de... ...de departamentos del ayuntamiento... ...allí... ...en Mesalina están trabajadores de mantenimiento... ...y de parques y jardines... ...y también hacen uso los polic algún policía local... Eh, ...agentes de la policía local... ...y cualquier trabajador que tenga autorización... ...para poder entrar en esas instalaciones... ...por lo tanto, repito... ...está permitido en la norma... ...para lo público y para lo privado... ...pero al final yo creo que sacar las cosas de contexto... Eh, ...porque yo me pregunto... ...¿qué va a ser lo próximo?... ...grabar un vídeo cuando los sanitarios salen a las puertas traseras... ...de los hospitales a descansar, por ejemplo... Mm. ...y a tomar algún café como toman o a fumarse un cigarro... ...grabar algún vídeo de manera ilegal en, en un instituto... ...cuando están los profesores en la cantina... ...después de un gran esfuerzo tomando, tomando algo... ...al final yo creo que la crispación política nunca es buena... ...pero en momentos eh, tan duros y tan complicados como los que estamos... Eh, tiene que estar eh, totalmente censurada y tiene que ser eh, reprobada por la sociedad. Pues hoy es martes, hoy conoceremos eh, la actualización de los datos de la pandemia, no es concejal de Sanidad, no es su competencia, pero Ramón Abad, vamos a terminar esta entrevista como eh, hemos hecho hincapié ya en, en varias de sus intervenciones, con un mensaje a la población, porque cuál es la situación a día de hoy en Elche, pensábamos el fin de semana que podría haber cierto optimismo porque los ingresos eh, congelaron el viernes, el sábado los datos de consellería eran la mitad de contagios de, de días anteriores, pero ayer la consejera de sanidad nos devolvió otra vez a esa realidad trágica. Más que los datos puedan ser un día, variables puedan ser mejores o peores, yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento muy duro, muy complicado, donde el virus está mostrando su peor cara, que tenemos, eh, estamos eh, eh, en, en el final del camino con esa esperanza que es la vacuna, pero la vacuna está llegando con unas dosis muy racionalizadas y está llegando eh, porque entiendo que la producción en, la, en las fábricas eh, van a, a, todo, a todo ritmo y ese ritmo es muy, ese ritmo es muy lento eh, el virus está mostrando, como digo, su peor cara y tenemos que ser conscientes que vienen semanas donde tenemos que sacrificar nuestras conductas nuestros hábitos y ...sobre todo limitar lo que es la movilidad... ...y los encuentros sociales a aquello que es absolutamente imprescindible... ...y tenemos que sacrificar fines de semana... Eh, ...no pasa nada porque estemos durante un tiempo en casa... ...también hay que sacar lo, lo positivo porque estamos más tiempo con la familia... ...y podemos hacer otras cosas que antes no hacíamos... ...pero al final de esta necesidad tenemos que, que aprender... ...que si no ponemos todo de nuestra parte... ...estos datos que da la consellería a diario se seguirán incrementando y la, la trágica realidad irá increciendo día a día. A todos los políticos con responsabilidad eh, le pregunto lo mismo. Eh, ¿Hay algún político en Elche con responsabilidad de gobierno que se haya vacunado antes de tiempo? No, no, no se ha vacunado ningún político. Los políticos tenemos que ser los últimos en ser vacunados y pues, mientras haya un sanitario, un dependiente, un mayor de 64 años... ...que esté sin vacunar, son ellos los primeros... ...luego toca a aquellos trabajadores de los servicios esenciales... ...que están en primera línea eh, frente al virus... ...y yo siempre digo, nos tocará cuando nos toque... ...cuando, por ejemplo a mí, cuando mi franja de edad lo permita... ...pero siempre, eh, lo mejor es que seamos los últimos... ...y que sean eh, primero los que de verdad lo necesitan... ...y sobre todo censurar, sea del partido que sea la cara dura y el poco ejemplo que han hecho esos políticos militares, incluso hasta un, obispo, hasta un obispo, de colarse y ponerse la vacuna por delante de estas personas que realmente son vulnerables y, y más lo necesitan. Pues muchísimas gracias Ramón Abad, concejal de Seguridad, sobre todo por ese mensaje a la ciudadanía. Gracias a ti, Ros Buenos días. Tele -Elch, Radio marca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 ...con Rosemary Alonso. Son las 9 y 33 minutos de la mañana... ...y después de la entrevista del concejal de Seguridad Ramón Abad... ...vamos a hablar de nuevo de la pandemia... ...porque el COVID sin duda nos ha cambiado nuestra vida... ...y nadie duda ya a estas alturas... ...de la secuela psicológica y social que dejará esta pandemia a una parte de la población. Un año después, hay estudios que confirman que un 20% de los infectados por COVID son diagnosticados de un trastorno psiquiátrico. Pues bien, Para hablar de la salud mental, una de las grandes afectadas por el coronavirus, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al responsable, al jefe del servicio de psiquiatría de los hospitales del Dinalopó y Torrevieja, él es Jesús Mesones, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Jesús. Hola, muy buenos días. Bien, ¿qué, qué consecuencias está teniendo esta, esta pandemia en la salud mental de, de la población? Pues bueno, la verdad es que, aunque ya llevamos muchos meses, pues eh, estamos siempre eh, pendientes de, de los estudios que pueden ir saliendo y también de lo que nosotros comprobamos en el día a día en las, en las consultas. Sí que es verdad que, por una parte, está la afectación que pueda tener el propio virus en las personas que lo, eh, que lo pasan, las personas, sobre todo, los que han tenido un Un proceso más, más grave, personas que han estado en UCI, personas que han estado ingresadas durante mucho tiempo, pues claro, esas personas eh, a, a corto o medio plazo también van a sufrir unas consecuencias eh, psicológicas. Y luego, por otro lado, claro, está eh, la afectación de lo que es la, la pandemia, la crisis en general, en toda la población hablemos de esos enfermos de los que pasan de los que están ingresados los que están en la UCI. ¿qué trastornos son los que ustedes están viendo que, que puede estar relacionado con el COVID cuando pasan la enfermedad? Sí, realmente eh, primero hay que decir que, que hay eh, también el, el, el COVID puede tener afectación neurológica, psiquiátrica también al, al, durante, el, durante la infección por así decirlo ¿no? también eh, se ha se ha comprobado que después posteriormente a, a estar a, a haber pasado la, la infección sí que hay algunos algunos trastornos psicológicos psiquiátricos neurológicos que pueden que pueden aparecer hay uno que que que, que lo que bueno que, que está muy, que es bastante conocido que es el, el covid largo que se llama que es una sensación de, de, de fatiga crónica de, de astenia de cansancio de eh, desánimo y también eh, hay otro tipo de, de trastornos como bajo ánimo, ansiedad, eh, trastorno por estrés postraumático en las personas que, que han pasado pues, una situación grave con, pues, cerca de, de, la, de la muerte y bueno, hay otro tipo de trastornos más graves que pueden aparecer, pero bueno, sí que es verdad que, que se considera que, que bueno, que hasta un 20% de, de estas personas que que han pasado el COVID, pues en, en, un, en un momento determinado puedan padecer un, un trastorno mental. ¿Y, y cuándo aparece, cuándo suele aparecer esa secuela neurológica o psiquiátrica? Eh, a, ¿A los días de, de superar la enfermedad, de que te den el alta, de que ya no des más positivo eh, y, y, sobre todo, si hay grupos de riesgo, eh, si, si son hay algunos pacientes por la edad o por otras características más propensos a, a desarrollar esa secuela neurológica psiquiátrica. Eh, esto está, eh, ¿Lo han recogido ustedes en estudios? Eh, bueno, la verdad es que el, el, cuanto más grave pueda ser el COVID que ha pasado a la persona, es decir, una persona que haya necesitado un ingreso en, en la UCI y que haya estado pues, muy grave, pues lógicamente las secuelas que tendrá en el ánimo de esa persona pues, eh, serán peores y serán más a largo plazo. Eh, realmente eh, lo que es la, esa, ese tipo de, de secuela puede aparecer en cualquier momento y, y se puede prolongar durante, durante meses. no Realmente… Eh, se está comprobando eh, y ahora mismo se están haciendo muchos, muchos estudios porque, porque claro sigue enfermando gente y se siguen produciendo secuelas y habrá que ver y habrá que esperar a, a futuros estudios para ver cómo, cómo va evolucionando este tema. Claro, están ustedes empezando, evidentemente. ¿Y, y cómo se puede tratar? ¿Cómo tratan ustedes a, a esos pacientes que vienen, que superan la infección, pero... ¿Quedan con esa fatiga crónica o con otros trastornos más graves mentales? Bueno, eh, ahí de luego que utilizamos el, el mismo planteamiento que, que podemos utilizar con otras personas. Realmente, eh, el, esa persona que, que sufre de, de ese COVID prolongado, ¿no? de esa, eh, al final eh, hay que transmitirle que eso llega a pasarse, ¿no? porque ya, hay, ya tenemos suficientes meses desde el principio, desde... ...febrero, marzo desde desde diciembre, enero en otros países... ...donde ese tipo de padecimientos pues ya tenemos casi... O sea, ...tenemos un año de evolución y hay gente que ya pues ha conseguido curarse ¿no? Entonces pues, bueno, esas personas que ahora mismo lo pueden estar padeciendo... ...pues lo primero es saber que es algo pasajero, puede durar unos meses... ...pero al final se podrá, se podrá recuperar sin problemas... Eh, y luego, pues claro, está la gente que ahora mismo pues, acaba de tener el, el COVID, acaba de pasarlo, acaba de pasar una experiencia mala y, lógicamente, si necesita eh, la ayuda de los servicios de salud mental, pues la tienen pues, para tratar ese insomnio que, que pueda tener o, esa, o ese trastorno depresivo o ansioso por, por, por adaptación a su nueva situación. Y, ¿Y ustedes están preparados? ¿El sistema público y privado está preparado para absorber esa demanda, eh, el aumento de esa demanda de, de trastornos mentales? Bueno, pues esa pregunta es bastante procedente, ¿no? Es, es, es muy buena pregunta porque, bueno, ahora mismo… El, siempre eh, hablamos de que de que de que bueno de que faltan profesionales no lógicamente los que los que estamos pues estamos mm, bastante preparados y, y, y con tensión para para aguantar no como se está viendo en, en servicios como urgencias como UCI como medicina interna que la gente está está preparada para aguantar lo que pasa es que claro esta situación se está se está alargando ...y lo que se hablaba de la cuarta ola, ¿no?, de, del tema de los... De, ...de, bueno, cuando esto ya se tenga controlado, ¿no?, el tema de las inflaciones COVID... ...pues cuando venga un poco lo que vendrá después, ¿no?, todas esas secuelas psicológicas... ...pues, lógicamente, eh, preparados estamos, lo, lo, lo único es que creo que, que lógicamente, las, los, los recursos... De los que disponemos, pues quizá si aumenta esa, esa demanda en, en un tanto por ciento elevado, pues lógicamente eh, pues, estaremos más, más, más tensionados si no, si no se aumenta en esa, esa plantilla en, lo, en los recursos humanos. ¿Se puede prevenir en algo la ansiedad, el estrés, la angustia, la depresión? ¿Se puede prevenir en algo? Los medios de comunicación te, podemos tener un papel importante, porque cada vez que me pongo ante un micrófono cada mañana, ya no sé qué hacer. Si, porque evidentemente hay que informar de la situación grave de la, en la que estamos viviendo, porque hay que tomar conciencia, hay que cumplir las medidas, pero si se informa todos los días, se puede estar haciendo un daño psicológico o mental, a, a la audiencia, que está cansada y castigada de oír todos los días, día tras día, lo mal que estamos? Hombre, yo creo que vuestra labor y vuestro deber es informar, lógicamente, y también la labor del, del escuchante, del oyente, también es de desconectar de vez en cuando, ¿no? Si uno pasa todo el día escuchando las noticias, pues, lógicamente, se, se sobreexpone mucho a esta cantidad de... De noticias negativas también por parte de los medios de comunicación también el lanzar noticias esperanzadoras y positivas, es decir eh, no solamente hablar de la cantidad de gente que se está infectando y que muere sino también la cantidad de gente que se está curando y que se da de alta todos los días ¿no? al final eh, se puede ir compensando un poco esas noticias por no hablar solamente de la parte negativa que lógicamente lo, que lo, que lo tiene esta ...esta crisis, esta, esta pandemia... ¿no? ...pero hay una parte también... ...de experiencias personales... ...de gente que supera la enfermedad... ...de gente que, que lógicamente también... ...pasa el COVID... ...y bueno, lo pasa de una manera leve... ...no todo lo afortunadamente... ...el COVID es, es, es grave ¿no?... ...y la, bueno, la, la mortalidad está ahí... ...está alrededor del, del 1% ¿no?... ...entonces también hay otras noticias... Que, ...que pueden ser positivas... ...también han disminuido otro tipo de enfermedades... ...en esta época como la gripe, como otro tipo de, eh, de enfermedades en, en niños, eh, que, lógicamente, también son, son noticias positivas, ¿no? ¿Que todo esto se queda eh, diluido entre, entre la vorágine de, de noticias y de, y, y de restricciones que hay? Pues, lógicamente, que sí. Y hay que seguir informando a la población, sobre todo de la concienciación de, de ese autoconfinamiento, ¿no?, ...que si no nos obligan a confinarnos en casa... ...como en el mes de marzo y abril... ...pues por lo menos nosotros mismos tener esa conciencia... De que, ...de que ahora tenemos que evitar... Eh, ...en la medida de lo posible cualquier tipo de contacto social. Lo cierto es que eso es una buena píldora... ...para las depresiones y las ansiedades... ...ver siempre lo positivo de todo lo que nos pasa. Pues por supuesto que sí... ...el, el intentar sacar una enseñanza, una experiencia positiva... Eh, hasta, de lo, ...hasta de lo más grave que nos puede pasar... ...pues hay, otro, hay otras personas... ...que nos lo han enseñado también, ¿no?... ...es si decir, ahí tenemos experiencias... ...a, a nivel de, de... ...en el pasado de... de ...bueno, de, de todas las guerras... Que, ...que se han sufrido... ...y otro tipo de, de desastres naturales... ...que luego las personas... Si, eh, ...tenemos esa capacidad... ...también de, de extraer eh, consecuencias... ...y extraer eh, experiencias positivas... ...y llevarlas a cabo, ¿no?... Y ...al final... Todos pues, en nuestra vida hemos pasado experiencias negativas y bueno y en la medida de lo posible también las hemos ido superando, ¿no? También tenemos que ver nuestro nuestro bagaje personal para utilizarlo también para, para, para darnos esperanza y, y energía para, para salir de esta. Sí, hay esperanzas, muchas, todas están puestas en estos momentos en la vacunación y en qué funcionen estas medidas restrictivas. ¿Las apoya como profesional? Y para terminar, ¿qué mensaje eh, traslada a los oyentes? Sí, desde luego que, que pues, como, como, como sanitario, como trabajador de la, de la salud, claro que apoyo estas medidas, como he comentado, eh, las restricciones... ...en los contactos sociales son, son fundamentales... ...y más ahora mismo en esta, en esta tercera ola... ...y por supuesto eh, vacunación... Eh, ...es fundamental que um, la mayoría de la población... Eh, ...tenga acceso a la, a, la, a la vacuna... ...que nos vacunemos cuanto antes... ...bueno también hay un proceso... ...hay unas limitaciones... Eh, ...también en las, en las entregas de las, de las vacunas... Y, ...y bueno y cuanto antes nos vacunemos... ...y consigamos esa inmunidad global... ...pues antes podemos empezar a, a vivir en la situación que todos, que todos queremos, ¿no? Y bueno, como, como mensaje, pues eso, ¿no? El, el, que, el que yo creo que ya estamos pasando ahora mismo en estos momentos... ...la época más, más difícil, por así decirlo... ...yo creo que estamos pasando la mitad del recorrido... ...yo creo que cuando pase esta tercera ola... Eh, ...pienso que, que entre el aumento de las vacunaciones y también... Bueno, la, la, que se sigue concienciando a toda la población. Esto bueno, nos quedan unos, unos, meses, unos meses, pero yo creo que lo más duro ya lo hemos pasado o lo estamos pasando ahora mismo, y ese es el mensaje, ¿no? que esto no va a durar toda la vida, que ya tenemos unos meses de experiencia y, bueno, y, y seguir con, con, esa, con esa esperanza, con esa esperanza en, el, en el que el futuro próximo Será, será mucho mejor. Pues muchísimas gracias, el responsable del Servicio de Psiquiatría de los Hospitales de Torrevieja y del Vinalupo, Jesús Mesones. Muy bien, pues muy buenos días a todos, gracias. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Faltan 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana y comenzamos aquí esa ronda con los portavoces de los grupos municipales del, del Ayuntamiento con motivo de la celebración del Pleno Ordinario. Y hoy comenzamos con el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, para hablar de los asuntos que se abordaron y se debatieron y aprobaron y rechazaron en la sesión plenaria de ayer lunes. Eduardo García Ontiveros, muy buenos días. Hola, buenos días. Antes que nada, eh, ayer ustedes, eh, por desgracia, tuvieron que bueno, pues lamentar la muerte de esa joven de 19 años... ...que pertenecía a nuevas generaciones del Partido Popular y a la juventud cofrade de la Semana Santa de Elche. ¿Se puso de manifiesto la grave situación que está sufriendo la ciudad de Elche y de qué forma...? Eh, o qué, qué, ¿Qué acuerdos fueron los que se alcanzaron en el pleno de ayer para eh, ayudar a la ciudad a sobrellevar esta pandemia? Bueno, como has dicho, ayer en el, en el, pleno, el, en el mismo pleno, después de, del, del primer eh, descanso que hicimos, el portavoz del Partido Popular tomó la palabra y comunicó lo que acabas de, de mencionar, el El, el, el fallecimiento de esta joven eh, perteneciente a Nuevas Generaciones y a la, y a la Semana Santa Elicitana eh, Evidentemente, aquello trastocó un poco el, el pleno. Eh, bueno, eh, todos nos, nos hicimos eco de, del dolor de, de la familia y, evidentemente, pusimos de relieve que hay que llevar muchísimo cuidado, hay que ser muy responsables eh, hay que evitar cualquier tipo de contacto que no sea necesario y, evidentemente, estuvimos discutiendo en una moción sobre el, eh, el redactar o el, el tener un plan de vacunación acorde dentro del municipio y que sea efectivo y lo más rápido posible. ¿Pero el plan de vacunación no es competencia del Ministerio de Sanidad y de la, conseller y de la Consellería de Sanidad? Sí, lo que pasa es que fue una moción que presentó eh, Eva Crisol eh, en ese sentido para que se instara a Consellería a que, bueno, a que tuviera claros eh, las directrices y los perfiles que se necesita para hacer este plan de vacunación un poco más ágil y un poco más eh, directo y, y que se pueda llegar a, a todo el mundo. Y evidentemente esto quedó enlazado un poco de soslayo pues con las noticias de la última semana en la que hemos visto como cargos políticos eh, pues eh, se han saltado un poco lo que es eh, se puede decir las preferencias de vacunación y se han vacunado eh, políticos de, de uh -huh. todo tipo y de todo pelaje y de todo color uh -huh. pues bueno eh, han dejado a la altura del betún su, su imagen política y, y la imagen política por ende ...de toda la, la corporación política... En, ...y esto pues evidentemente no puede ser. Entonces, eh, el acuerdo de ayer en el Pleno... ...¿para qué sirve? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes aprobaron? instar a la Consejería de Insta Educación? ¿A que agilice la vacunación? ¿A que Correcto. mejore los protocolos? Correcto. Y, y usted... eso, eso, fue, eso fue lo que instó el, al acuerdo al que llegamos... ...para que a través de, de, del propio ayuntamiento... ...en este caso a través de, de la figura del alcalde... ...como máximo responsable coexiste pues a Consellería de Sanidad eh, que, por favor, estos protocolos y este plan de vacunación sea un poco más ágil, no tenga fisuras y sea mucho más, más rápido para todos. Y ustedes abordaron en el tema de las mociones también la situación de los geriátricos, sobre todo del asilo de ancianos y del de Altavix, que sufren esos brotes que se han agravado con un aumento de sí. contagios. Sí, sí, también, también se discutió y también se comentó Es una situación que realmente preocupa, preocupa a todo el mundo y, por supuesto, a la Corporación Municipal. No se puede permitir que, este, que estos centros donde tenemos a nuestros mayores sean ahora un gran foco de, de contagios de coronavirus. Hay que tener en cuenta que, que en ellos hay personas muy dependientes y con patologías en algún momento graves y, y no podemos permitirlo. Estuvimos hablando de que a lo mejor sería conveniente, pues bueno... Eh, las personas que todavía están sanas dentro de estos, de estos geriátricos y centros, pues trasladarlos a, otro, a otros sitios mientras eh, se pueda rebajar un poco el foco de infección, pues para preservar precisamente su salud y su bienestar. Y evidentemente estuvimos, estuvimos debatiendo sobre ello. ¿Pero hubo acuerdo de intentar instar a la Consejería a que traslade las personas no infectadas en estas residencias a otros lugares más sí. seguros? Sí, eh, esto, iba, esto iba dentro de la propia moción de, del plan de vacunación. Eh, se, se comentó dentro de ese debate eh, y evidentemente también se, se solicitó que, a, por ejemplo, a través de, de, del ayuntamiento se si instara a la consellería a que interviniera de una vez por todas el, el geriátrico de Altavis, que creo que todos conocemos cuál es su situación eh, por los medios de comunicación y por ustedes y que es una situación que creo, sinceramente que ya no se puede soportar más, eh, ya no solo por las familias, sino por los trabajadores y por los propios residentes, por todo el mundo. Eh, bien, fue un tema que abordaron en esa moción del plan de vacunación, que supongo que saldría por unanimidad, pero sí, sí. que hubo debate. Y usted, como concejal no ha escrito, eh, aprueba eh, la medida del equipo de gobierno de establecer esas reuniones periódicas con los geriátricos, con las residencias de Elche, para poder eh, tener desde el ayuntamiento una respuesta inmediata a sus necesidades y coordinar el trabajo que se está realizando por parte de las empresas concesionarias y de la Consejería de Sanidad. Sí, eh, soy, soy partidario de ello. Lo que pasa es que se tienen que hacer prácticamente todas las semanas. Eh, porque la pandemia todas las semanas y todos los días nos da resultados negativos. Por lo tanto, esas reuniones tienen que ser muy periódicas y muy, y muy seguidas. Y, evidentemente, esas reuniones tienen que dar como resultado actuaciones inmediatas. No podemos estar reuniéndonos de forma eh, infinita sin llegar a ningún tipo de acuerdo o llegando a acuerdos, pero que esos acuerdos no se lleven a efecto. Eso es lo que creo que hay que que hay que hacer de forma eh, eh, actual y de forma rápida, porque no podemos esperar más. Está muy bien que nos reunamos con los geriátricos, pero los geriátricos piden ayuda y, por lo tanto, creo que tenemos que actuar de una forma más veloz. Eh, otro de los asuntos que también ustedes abordaron y que tiene que ver con las necesidades de esta ciudad para poder sobrevivir a la pandemia es eh, las ayudas que el Partido Popular pidió a la hostelería. Pidió un millón y medio de euros, más de los seis millones que ya están consignados en ese fondo de cooperación o en ese plan del Gobierno valenciano en el que participan pues, todas las administraciones, la provincial, la autonómica y local. Ustedes votaron a favor de la propuesta del Partido Popular. ¿Qué les pareció que el equipo de gobierno PSOE y compromiso rechazara esta propuesta? Hombre, yo en mi intervención eh, lo, lo primero que, que defendí fue que efectivamente yo iba a apoyar esa, esa propuesta porque me parecía, me parecía coherente. Creo que compaginar ayudas siempre será mejor que solo disponer de, de un solo plan de ayuda, y así lo dije. Eh, creo que se está criminalizando a un sector y, precisamente, no creo que los, eh, la culpa sea de ningún sector y menos el de la hostelería. Los sectores no son los culpables y creo que la hostelería no entiende, por ejemplo, cómo en eh, la Comunidad Valenciana se cierra absolutamente su actividad, pero, por ejemplo, en otras comunidades pues, todavía siguen abiertas, con restricciones, pero siguen abiertas y, por lo tanto, es una situación que no se entiende muy bien. ¿Por qué? Pues porque la pandemia, el coronavirus, no entiende de fronteras regionales. Y yo creo que las ayudas tienen que llegar, pero tienen que llegar ya. No podemos estar hablando de ayudas de consellería y que consellería no tenga ya encima de la mesa esa cantidad económica para disponer de ella de forma eh, automática. Eso es lo que yo defendí. Por lo tanto, eh, en esa línea iba la, la propuesta del Partido Popular, me alineé en ese sentido y, hombre… Creo sinceramente que el equipo de gobierno podía haber hecho un esfuerzo, por lo menos, también para apoyar esa esa moción. Eh, pero bueno, eh, estas son las circunstancias de la política actual. Eso es lo que quería analizar con, con usted, eh, porque el equipo de gobierno dijo que la propuesta del Partido Popular de incluir ese millón y medio en los presupuestos para ayudar a la hostelería y al ocio llegan tarde, porque ya se han incluido, ya hay o se ha puesto en marcha o se va a poner en marcha ese plan de ayuda de, de seis millones de euros. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene del argumento que ofreció el equipo de gobierno para rechazar estas ayudas? Hombre, pues que es un poco pobre. Eh, yo creo que no se llega tarde nunca en este sentido, y menos ahora con la que está cayendo. Creo, a, creo que al revés, cualquier tipo de ayuda económica a cualquier sector, no ya solo la hostelería, sino cualquiera, pero en este caso estamos hablando de la hostelería, no llega tarde nunca. Es que es de puro, de puro sentido común. O sea, entiendo que ellos quieran defender la ayuda que su propio partido ha generado y ha pergeñado eh, en Consellería. Pero cualquier tipo de ayuda económica que se sume a ella, creo que siempre eh, será muchísimo mejor y siempre será bienvenida. Por lo tanto, no entiendo que se llegue tarde a este tipo de, de ayudas. ¿Por qué no? Porque, ¿Qué pasa? Que dentro de 15 días, si vuelven a salir otras ayudas eh, de otra Administración, eh, por ejemplo, imagínese que la Diputación se le ocurre sacar otro tipo de ayudas para, para, para otro tipo de, de sector. También se va a llegar tarde, pues hombre, ¿qué quiere que le diga? No, no lo creo. Por lo tanto, es un, es un argumento un poco pobre, sinceramente. Esto fue en el capítulo de las mociones, en el que, por cierto, la moción que usted presentó, concretamente la de incluir eh, paneles solares en todos los espacios públicos, también salió por unanimidad, ¿no? Adelante. Sí, eh, fue una moción que yo, que yo defendí. Eh, la vi pertinente presentar. También, como usted ha dicho, salió adelante con el apoyo de, de toda la corporación. Creo que es eh, interesante intentar, eh, con el plan de, de, de ayuda europea que está diseñando la Unión Europea para fondos para los propios países miembros, el poder presentar un proyecto ambicioso para poder eh, instalar paneles solares en el mayor número de edificios públicos que tengamos en el municipio. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Pues muy fácil, eh, rebajaremos la factura de la luz que tiene que pagar el ayuntamiento de todos esos edificios. Por lo tanto, a, al bajar esa, esa factura, rebajaremos el montante económico que el ayuntamiento tiene en esa partida presupuestaria todos los años y, por lo tanto, se podrá incluso bajar impuestos o incluso también destinar ese dinero que se ahorra A, otras, a otros menesteres que ahora, por el tema de la pandemia, son mucho más urgentes. Eh, creo que es una, una, una idea interesante, así uh -huh. lo estimó el Pleno y así salió adelante con, con la aprobación de, todo el, de toda pues, la corporación local. Pues salió por unanimidad y usted ahora falta eh, que se ponga en marcha. Para ponerlo en marcha habrá que realizar adjudicaciones de este servicio, de la colocación de paneles solares. ¿Qué puede pasar con las adjudicaciones? A raíz del informe del municipal del interventor de 2019, que apunta a ciertos reparos eh, o ciertas supuestas irregularidades en la contratación, para el equipo de gobierno son reparos. ¿Para ustedes la oposición son ilegalidades, irregularidades? Hombre, para mí no son ilegalidades. Eh, de hecho, así lo, lo explicó el propio interventor en el, en el Pleno, porque el alcalde le dio la palabra, una cosa que no se había hecho, que yo no recuerde, eh, nunca. Eh, el interventor en su informe no habla de ilegalidades, habla de incidencias, que evidentemente yo puse también encima de la mesa, son incidencias que no se pueden permitir en un ayuntamiento como como es el de la ciudad de Elche, la tercera de la Comunidad Valenciana. Eh, pero, en conclusión, lo que dijo el informe, el interventor, es que, por culpa de no tener eh, mayores medios eh, materiales y personales, pues eh, a veces ocurren este tipo de incidencias. Pero es que este tipo de incidencias no pueden seguir ocurriendo. Y eso fue lo que defendí yo. De ahí a que haya ilegalidades hay un trecho muy grande, bastante grande. Más que nada porque el interventor tiene obligación legal de, si ve algún atisbo de ilegalidad, ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas y automáticamente también ponerlo en conocimiento del juzgado que estime oportuno. Y eso no lo hizo. No lo hizo, no lo dijo en su informe y tampoco eh, lo hizo ni lo dijo en el pleno de ayer. Por lo tanto, de ahí a que haya ilegalidades hay un trecho. Que ¿Eh? hay incidencias, sí, que hay que intentar arreglarlas, por supuesto. Entonces, ¿entiende usted los argumentos aportados por el Partido Popular, que amenazaba con emprender acciones legales por esas incidencias en la contratación? Bueno, el Partido Popular, eh, si quiere ir a los tribunales, es libre de hacerlo, como cualquier eh, persona de la calle, o agrupación, o entidad, o empresa, está, es libre de hacerlo. Yo, personalmente, eh, no lo haría. Se lo digo ya no como concejal, sino como letrado. Eh, yo no veo eh, atisbos de prosperabilidad de un procedimiento en fiscalía, como ha mencionado el Partido Popular. Eh, ¿Por qué? Pues precisamente porque no existen eh, ilegalidades. Si es que así está establecido documentalmente y testificalmente por la persona que tiene que decirlo y acreditarlo, que es el interventor municipal. Hay que tener en cuenta que si existieran ilegalidades, ¿eh? El primer damnificado por todo ello, a nivel personal y profesional, es el propio interventor. Entonces, hay que ser un poquito serios. Está muy bien eh, hacer eh, espectáculo de fuegos artificiales y salir en los medios y la fiscalía para arriba y la fiscalía para abajo. Pero ahora ya le estoy hablando desde el punto de vista jurídico. Yo personalmente no veo que haya me, ningún atisbo de que pueda prosperar esta esta supuesta amenaza judicial que ha, que ha eh, vale. informado el Partido Popular. Pero bueno, están en todo su derecho, claro. eh, pueden hacerlo si quieren ya. y vamos. Eh, Bien, pues usted, usted como letrado eh, evidentemente rechaza la vía judicial, pero como concejal no ha escrito, acaba de decir que sí hay incidencias que no deberían permitirse. Sí, ¿Qué incidencias correcto. son para usted las que no deben ocurrir? Bueno, para empezar, eh, lo que no se puede permitir, por ejemplo, es que eh, alguno de los expedientes cuyo importe su superaba mucho el límite del procedimiento simplificado. Por ejemplo, otro, otra circunstancia es que se habían, se habían otorgado eh, contratos a empresas antes de haber solicitado eh, más, eh, más empresas para licitación, eh, confusiones de fechas… Eh, con esto hay que llevar muchísimo cuidado. Con esto hay que llevar mucho cuidado porque, primero, estamos hablando de, la, de una ciudad como es Elche y, segundo, estamos hablando a veces de licitaciones de mucho dinero. Entonces, eh, con esto hay que ser muy escrupuloso y fue lo que dije. Eh, lo que no se puede permitir es que un ayuntamiento no tenga los medios materiales y personales para que todo este tipo de circunstancias no pasen. Esto es lo que no se puede permitir. Entonces, bueno, eso fue en esencia el resumen eh, y la conclusión a la que llega el interventor en su informe, eh, que parece ser que dice que, hombre, estas incidencias ocurren precisamente porque no hay medios para poder llegar a todos los rincones de todo este tipo de trabajo. Por lo tanto, entiendo que esto habrá que arreglarlo, pero arreglarlo ya. O sea, uh -huh. esto se tiene que arreglar mañana, no dentro de medio uh -huh. año o dentro de un año, fue lo que dije. El concejal de Seguridad, que hemos tenido hoy aquí en, esta, en este programa, Ramón Abad, también compareció ayer, eh, no sé si a instancias de la oposición, para dar explicaciones sobre el trabajo de la policía para poder eh, atajar esa oleada de robos que se produjo meses atrás en las pedanías. Eh, ¿Les convenció las explicaciones aportadas eh, por el concejal de Seguridad, Ramón Abad? Bueno, fue una comparecencia que solicitó el Partido Popular, pero luego se tuvo que votar eh, entre todos si realmente era pertinente o no la comparecencia del de concejal de Seguridad. Eh, le digo que todas las formaciones políticas y todos los concejales votamos a favor de que compareciera. Por lo tanto, eh, todos queríamos ver las explicaciones y escuchar las explicaciones del concejal de Seguridad. Bueno, eh, fueron unas explicaciones, eh, a mi entender, bastante genéricas. No dio datos muy concretos. Sobre, sobre el nivel de delincuencia que se estaba produciendo meses atrás en el, en el campo delche. De sí habló de incorporación de, de nuevos policías y de la creación de, de un grupo especializado en el campo delche de por parte de la policía local. Eh, se le preguntaron varias circunstancias en ese sentido. Las la fue contestando. Pero bueno, fue una comparecencia que a lo mejor eh, podría haber sido un poco más. Más larga, más laxa y a lo mejor se hubiesen podido tener más, más respuestas y un poco más concretas. Pero bueno, eh, fue lo que, lo que hubo. A mí lo que me importa es que eh, en, el, en el campo de Elche empiece a bajar el nivel de delincuencia y, y que empiece a bajar ya. ¿Pero no dio que, la cifra que, de que ha, eh, ha bajado el nivel de robos? Bueno, sí lo dijo, eh, pero no, dijo, no, dio, no dio cifras. Eh, no, pero sí lo dijo también dijo que eh, se había procedido a la detención de tres o cuatro personas que pertenecían a un grupo organizado eh, que, que había sido uno de los grupos que había que había perjeteado las, los delitos en el campo delche de habló también de que parece ser que la policía le había informado de que estos robos estaban cometiéndose por tres tipos de, de bandas eh, diferentes porque actuaban de distinta forma, eh, pero bueno, le reitero, a mí lo que me interesa es que la policía de nuestro municipio haga bien su trabajo, que lo hace muy bien, y que la gente que vive en las pedanías, en nuestras pedanías, se sienta segura. Eso es lo fundamental. Claro, es lo que nos interesa a todos. Eh, Eduardo García Antiveros, no sé si se habló de la protección del patrimonio cultural, con esto ter queríamos terminar, porque la concejal de urbanismo, Ana David, eh, explicó hace o anunció hace varios días que se habían eh, comenzado ya los trabajos, trabajos previos a la restauración de la ladera para estabilizar eh, uno de los monumentos más emblemáticos, el Molí Real. Sí. Esto, se, esto se une a, a, la, a la fachada de Santa María, que vuelve a estar parcheada en la puerta de San Juan tras la caída de Cascotes, a la espera de obtener esos tres millones de euros aproximadamente, que puede costar una restauración total de la basílica. Sí, bueno, no se, no se habló en el, en, el, en el pleno de ayer de estos, de estos puntos que usted ha manifestado, Pero bueno, evidentemente todos estamos de acuerdo en que el, el Molir Real no podía seguir estando así, porque cualquier día eh, íbamos a tener una desgracia. Eh, la ladera eh, donde estaba asentado el, el Molir Real pues estaba ya muy deteriorada, muy deteriorada eh, y, y había que hacer una actuación urgente. Yo me alegro que se haya empezado a hacer la actuación. Eh, el tema de la Basílica es un tema que también tiene que entrar a, a verlo el Obispado, Hay que recordar que es un, es un centro religioso, es católico, por lo tanto el obispado también tendrá que decir algo. Eh, pero bueno, entiendo que el ayuntamiento estará en ello. Eh, no podemos permitir que parte de nuestro patrimonio, nuestro gran patrimonio cultural, eh, se caiga a pedazos. Eh, eso hay que evitarlo, eh, pero vamos, eh, desde el minuto uno. Por lo tanto, yo entiendo que la concejalía de urbanismo eh, va bien en esa línea. Lo que hay que hacer es agilizarlo. agilizarlo. Se ha empezado por el, por el molir real. Veremos a ver lo que se tarda con el tema de la basílica. Eh, hay que verlo, a ver lo que se tarda. Y si se tarda mucho, pues bueno, habrá que salir y empujar un poco al equipo de gobierno para que se mueva. Pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Eduardo García Ontiveros, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Elche. Muy bien, muchas gracias.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las diez y cuarto de la mañana y continuamos hablando de la pandemia porque la Confederación Valenciana de Padres y Alumnos ha pedido a la Consellería de Educación el cierre inmediato de todos los centros educativos debido a esta situación tan crítica que estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana por esa elevada tasa de incidencia del virus y ayer mismo la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ...en su comparecencia en Les Corts... ...ya lo decía que la transmisión de contagios... ...está sostenida pero descontrolada... ...pues bien, vamos a hablar con la presidenta de Covapa... ...de esta confederación valenciana, Sonia Terrero... ...para que nos explique por qué los argumentos... ...para que el gobierno valenciano adopte la decisión... ...de llevar las clases presenciales... ...a las clases telemáticas... ...muy buenos días Sonia... ...muy buenos días a todos... Bien, la COVAPA eh, pidió ayer mismo el cierre inmediato de los centros educativos. Eh, ¿Por qué? Primero, el por qué. Pues porque estamos viendo que las aulas cada día ya no son lugares seguros como las veíamos antes y ahora sí son lugares ¿no? de esos contagios que están habiendo y tanto alumnos como docentes se están viendo muy afectados ¿no? por este COVID. Hay muchísimos positivos, hay muchísimos niños confinados a día de hoy y por lo tanto no vemos esa seguridad para nuestros hijos y solicitamos, ¿no? Eh, ya lo solicitamos la semana pasada en una reunión que tuvimos del Foro Un Educativo y ahora más todavía porque vemos que esto sigue creciendo, cada día hay más centros, ¿no? Que, que, que sus aulas quedan vacías, que no hay docentes para llevar el día a día y que creemos que es el momento oportuno para cerrar y parar un poco lo, lo que es esta subida tan alta de positivos COVID. La respuesta del Gobierno es precisamente la contraria. Dice que es verdad que están aumentando las aulas que se confinan, pero que sigue siendo un porcentaje muy bajo con respecto a la totalidad. En eso pues tenemos datos, ¿no?, que… que que no son iguales para unos que para otros. Ayer mismo lo veíamos, ¿no? que la propia consellería da unos datos y realmente en las aulas. Y los docentes decían otros totalmente distintos, puesto que vemos ¿no? y que los que realmente están llevando ese día a día son los centros educativos y es con los que realmente debería el señor Marsá, nuestro conseller, pues bajar ¿no? a estos centros educativos y valorar la realidad que está habiendo en las aulas. Porque, evidentemente, si los datos no concuerdan, eh, malo, porque eh, ustedes están viendo que, evidentemente, que sí, que desde que comenzaron, eh, se retomaron las clases, pues eh, lo que hemos visto, eh, lo que estamos viendo en los, en los hospitales está reflejando en las aulas, porque eh, la transmisión de, del virus está totalmente descontrolada. Hay muchos casos. La respuesta de la consejería, ustedes la semana pasada lo pidieron. Esta semana lo han vuelto a pedir, pero ¿la respuesta de la consellería cuál es? ¿Hay alguna respuesta eh, a, a ustedes, concretamente, sí, directa? Sí, el conseller Marsá directamente en esa misma reunión nos dejó un no rotundo y directamente delegó ¿no? esas funciones y nos dijo que, en tal caso, el que debe de cerrar el, el centro de educación es Consellería de Sanidad. Por lo tanto, nosotros, para nuestra manera de verlo, deberían de ser ambos dos. ¿no? Uno, porque Sanidad es la que dirige y coordina ¿no? esta pandemia y tiene que ver el descontrol que está habiendo en los centros educativos también con el COVID. Y, por otro lado, pensamos que los máximos responsables en los centros educativos son la Consejería de Educación, que son los que deberían de buscar ¿no? e e esa alternativa y, y buscar soluciones en los centros educativos... Y presiona, en este sentido, a la Consellería de Sanidad diciéndole que no es viable a día de hoy, que, por supuesto, nosotros en un primer trimestre dijimos que, que hubiera esa presencialidad, pero al igual que en su día dijimos que sí, a día de hoy vemos que no y es lo que solicitamos. Entonces, consideramos que nuestro conseller Marsá es el que tiene que velar ¿no? por esa seguridad de nuestros hijos en las aulas y por los de toda la comunidad uh -huh. educativa, porque los docentes también es un número muy elevado, el que está dando positivo, y uh -huh. pues para nosotros no es gustoso, ¿no?, el ver los datos y ver un centro que se vacía cada día más y que nadie pone solución. Pero parece que, si la situación es tan clara, pero parece que la comunidad educativa está dividida, porque ustedes dicen que hay que cerrar, la Consejería de Educación dice que no, hay algunas APAS que han dicho, AMPAs que han dicho también, que o sostienen que las aulas siguen siendo espacios seguros. Eh, mm. Ustedes concretamente, ¿a quiénes representan la COVAPA? Que, eh, ¿Están ustedes solos? Eh, ¿Tienen más a, AMPAs dentro y APAS? ¿Hay más sindicatos de docentes que les apoyan? Hay tres sindicatos que están apoyando la misma posición que la nuestra. Eh, COVAPA se compone de tres federaciones eh, en Alicante, que, que somos los mayores representantes de, de todas las AMPAs, que es la FAPA Gabriel Miró. Está la FAPA 9 de octubre, que es la que tenemos en Valencia, y la FAPA Humanista Manuel Tarancón, que es la que tenemos en Castellón. Ambas tres federaciones representando a todas sus AMPAs, por supuesto solicitamos y pedimos lo mismo. Por supuesto, en estos casos todos sabemos ¿no? Que, que no llueve a gusto de todos y que siempre habrá pues, familias que no estén de acuerdo y lo respetamos. Y por ello no solamente eh, eh, solicitamos ¿no? que se cierren las aulas, sino que también hemos solicitado ayudas para las familias que no puedan ¿no? estar con sus hijos en casa y que haya pues, ayudas desde las consellerías ...para esas familias que lo necesiten... ...en este sentido eh, nuestra confederación... ...si algo de, se caracteriza... ...es precisamente de velar por todos y para todos... ...y en este sentido estamos todos de acuerdo... ...queremos un sistema online... ...si no se puede llevar a cabo... ...queremos que se cambie esa presencialidad... ...por lo, lo que es las vacaciones de Semana Santa... ...o festivos... Pero el caso es que, por supuesto, velamos por todas las familias y siempre habrá pues, personas que piensen de distinta forma y las respetamos porque todos merecemos ese respeto. ¿Ustedes consideran que a estas alturas ese no rotundo de la Consejería de Educación es porque no existe, no hay una alternativa al, sistema, a, al cierre de las aulas para continuar con el sistema online? Así es, no es que lo pensemos, es que lo estamos viviendo desde este segundo trimestre que estamos empezando con problemas que, que las clases ¿no? para los niños de secundaria, en este caso cuando no tienen presencialidad en el aula porque no hay espacio suficiente para todos, esos niños no tienen un sistema online activado para poder seguir todos los días ¿no? en activo de la enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, tenemos niños que están confinados y que tampoco tienen ese sistema online. Puesto que si no se está activando para lo más mínimo, se va a poder activar para todos. Creemos que no es así. No nos dan respuesta tampoco. Hemos mandado muchos escritos a lo que es la Consejería de Educación, escritos que no son contestados nunca. No solamente a nosotros, en ese foro educativo que representamos todos los sectores de la educación. No solamente fuimos nosotros los que nos quejamos no de alguna manera a que no se nos dan respuestas, Hay más sectores que no se les responde a, a esos propios escritos y cuando alguien no responde será porque algo omite, ¿no? O así lo queremos pensar. Pero bueno, que no hay ningún problema. Si no han sido capaces o no han podido llevar a cabo ese sistema online, siempre hay otros recursos, otras alternativas, y lo que hay que hacer es sentarse a un diálogo y buscar las mejores alternativas hechas por todos y para todos, ¿no?, en este caso. Eh, ¿Qué puede ocurrir si la Consellería de Educación no no decide seguir con las aulas abiertas, ¿ustedes hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Pues si tenemos que pedir amparo en los tribunales, lo vamos a pedir, porque consideramos que la salud tiene que prevalecer ¿no? ante la educación. Malamente vamos a poder estudiar nuestros hijos y al final la salud es lo que no, no está existiendo. ¿no? En este sentido, creemos en el diálogo, pensamos y creemos ¿no? que nos llegue una llamada de Consellería de Educación para sentarnos y buscar unas alternativas correctas para todos. Y, por supuesto, las familias están dispuestas a todo. No lo dice COVAPA, lo dicen todas las familias a las que representamos y para ello estamos, ¿no? Para, para estar ahí, en cabeza con ellos y defendiendo lo que nos piden. Así es, así lo vamos a seguir haciendo y, por supuesto, velaremos por esa educación que tiene que estar, pero también por esa salud que también tenemos que tenerla. Si hay que llegar a los tribunales, llegaremos, pero el amparo lo tenemos que tener de un lado o del otro. Han pedido ya dos veces que se cierren de forma inmediata los centros educativos. ¿Eso significa que ustedes consideran que la Consejería está poniendo en riesgo a toda la comunidad educativa, manteniendo las aulas abiertas? Así es, así lo pensamos, así lo consideramos, puesto que tampoco nos han dotado de todas las medidas de, de seguridad ¿no? que podemos tener en las aulas para prevenir este covid Si todavía nos hubieran dotado de todos los medios que podemos tener, pues a lo mejor pues no estaríamos exigiendo lo que estamos exigiendo a día de hoy o hubiéramos prevenido, ¿no? Es tantos positivos como están habiendo. Aquí siempre se echa la culpa, ¿no? Como siempre, a las familias, siempre nos dicen que por las reuniones sociales, pero no, hay también positivos que se contagian dentro de un centro educativo y, y, y es responsabilidad de todos, ¿no? Y por supuesto. Pedimos no solamente que se cierren las aulas, sino que también estamos pidiendo a las familias que si se cierran las aulas realmente se queden confinados en casa, porque es lo que tratamos ¿no? y que en esos 15 días que se cierren las aulas eh, la Consellería de Sanidad y de Educación tomen en cuenta para desinfectar todos esos centros educativos, intentar vacunar a esos docentes que están en primera línea y que se merecen esa vacuna cuanto antes mejor y eso pre previene ¿no? al final a todos nuestros hijos y a toda la comunidad educativa. al igual que seguiremos insistiendo en esa figura ¿no? de enfermero escolar que debería de estar en los centros educativos y dejaría también a su vez de saturar lo que es a, a los centros de salud y a los hospitales, que a día de hoy los llevamos saturados. Esa enfermera favorecería a la vacunación de toda la comunidad educativa, favorecería también hacer PCRs que a día de hoy, cuando hay un caso positivo en un aula, eh, hay niños que se les tiene que confinar y hacerles ese PCR por prudencia, por prevención, y resulta que pasan más de siete días y no se ha hecho ese PCR. Incluso llamas para reclamar ese PCR y te dicen que si en los diez días el niño no ha dado positivo, que lo lleves a la… o sea, no ha dado positivo, perdón. Que si en esos diez días el niño no ha tenido ningún síntoma, que lo llevemos al aula. Pero como estamos pidiendo que vuelvan al aula sin hacerle un PCR si realmente estamos diciendo que hay niños que son asintomáticos. Entonces no entendemos nada y la mejor opción que vemos es el cierre rápidamente de estos centros educativos y, y por seguridad de todos y parar un poco esta cresta tan alta que tenemos de positivos COVID. ¿no? Es el beneficio para todos. Está describiendo lo que está ocurriendo en enero, pero las aulas sí han llegado a ser uh, sitios seguros, porque desde sí. septiembre a diciembre ustedes han comprobado que las medidas sí han funcionado. Exactamente, y así lo dijimos públicamente y se lo dijimos a nuestro consejero Marzai e incluso solicitamos esa presencialidad para todos los alumnos. Pero si a día de hoy no es así, habrá que cambiar, habrá que buscar el diálogo y buscar las soluciones. Eh, no todo es blanco ni todo es negro. No, pero los datos hablan por sí solos. Claro, ustedes mm. dicen que estamos muy mal, que las aulas ya no son un lugar seguro y que hay que cerrarlas, mm. mientras estamos escuchando a Sanidad decir que sí, que ha aumentado bastante las aulas confinadas, pero sigue siendo un porcentaje, es que no recuerdo ahora el porcentaje, pero es muy bajo el porcentaje sí. con respecto al, a la totalidad de las aulas, con lo que ese porcentaje sí nos está indicando que los centros siguen siendo lugares seguros. Ya, claro, es que si no hacemos PCR, si no calculamos realmente todos los niños que están faltando a las aulas, es imposible que los datos coincidan, ¿no? De ahí que, que como le estoy diciendo, ayer mismamente en redes sociales, en el Facebook de la Consellería de Educación, estamos viendo a miles de docentes escribiendo a consellería y diciéndole que esos datos no son reales. Creo que los mejores que nos pueden dar esos datos son los docentes, ¿no? Que son los que están en esos centros educativos pues sí. y son los que están viendo esa falta de alumnado. Pues si esto está ocurriendo, eh, ¿qué está pasando con los padres y madres? ¿Están llevando sus, a sus hijos a las aulas con miedo o los están dejando en casa? Pues hay muchos que se ven obligados a llevarlos porque de enseguida amenazan ¿no? con el tema de absentismo escolar y, y con denunciar a esas familias al plan de absentismo. Y otros que directamente eh, prevalece la salud de sus hijos y no los están llevando y cada día hay más aulas vacías y entonces tendremos que buscar cuanto antes una alternativa para evitar que esas familias sigan con ese miedo llevando a sus hijos o que otros niños no estén asistiendo por ese miedo que están teniendo las familias a ese contagio, ¿no? No es algo casual y cuando las familias tenemos miedo es por algo. No a todos nos gusta ¿no? que nuestros hijos estén dentro de un aula, pues eso, con su seguridad y con todas sus prevenciones y que puedan llevar su día a día de la mejor manera, pero si a día de hoy estamos viendo que no es así... De la misma manera que en su primer trimestre felicitamos a la Consellería, de la misma manera este segundo trimestre estamos pidiendo ¿no? que uh -huh. se nos escuche y que se busquen y, y que se tomen al, eh, soluciones sí. en el problema. Que haya alternativas a un cierre de los centros educativos. Pues Sonia Terrero, uh -huh. a fecha de... Son, son las 10 y 28 minutos de la mañana del 26 de enero. ¿Hay en estos momentos visos de una reunión con el conseller de educación? Pues yo estoy pendiente totalmente del teléfono y del mail también de la organización y estamos deseosos ¿no? de recibir esa comunicación y que nos digan algo. Hasta el momento, pues tristemente te tengo que decir que no, pero esperemos y deseamos que a lo largo de la mañana recibamos alguna comunicación de ellos de, diciendo por lo menos de sentarnos ante el diálogo, puesto que ya te digo que no somos solamente las familias, sino hay tres sindicatos que también están solicitando lo mismo, por lo tanto... Se debe de escuchar a todas las partes y buscar las mejores soluciones. Pues muchísimas gracias, Presidenta de la Confederación Valenciana de Padres y Alumnos, Sonia Terrero, por explicarnos la situación a día de hoy en la comunidad, eh, comunidad educativa valenciana. Gracias. Gracias a vosotros. 101.4, Teleelch Radio Marca. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario?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 Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con y Alonso. Pues hemos llegado a las diez y media de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y dedicamos eh, a la ronda de noticias eh, los últimos, los últimos, la última media hora del programa. Y con nosotros se encuentra ya en estos estudios nuestra compañera de los servicios informativos, Marga García, a quien damos la bienvenida. Marga, buenos días. Muy buenos días, Ros. Te veo que tienes los datos actualizados, ¿Cómo? datos que son importantes, ya lo ves, en el diálogo social en estos momentos, porque eh, hay una buena parte de la comunidad educativa que quiere cerrar las aulas porque la situación, lo decía ayer la consellera, uh -huh. se ha descontrolado, la pandemia está descontrolada. Sí, y además, incluso bueno, la edile de educación hace unos días, aunque pedía ese mensaje de calma y tranquilidad, bueno, pues comentaba ese aumento del absentismo, como hace unos minutos hablabas con Sonia, sobre todo en los primeros cursos de infantil, pues ante el miedo de, de los padres a llevar a sus hijos debido a ese aumento tan importante de, de los contagios por COVID. Bien, pues tenemos ya los datos actualizados de la Consellería de Sanidad por municipios. Nuestra tasa de incidencia a fecha, el pasado viernes, era de 1.300 y pico casos por 100.000 habitantes. Solamente quiero que me digas cuál es la tasa actual. Bueno, pues la tasa actual eh, es de 1.751 por cada 100.000 habitantes. Eso es una barbaridad, 1.751. Es un, son datos de jueves, viernes, sábado y domingo, porque bueno, esa actualización de la consería no es hasta ayer, sino hasta el domingo. O sea, de esos cuatro días, la tasa de incidencia pues eso, ya supera los 1.700 por cada 100.000 habitantes, y el número te voy a decir el número total de positivos desde marzo, pues estamos llegando ya casi a los 14.000, en concreto 13.557 positivos desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo. Con estos datos, evidentemente, la presión hospitalaria sí. seguirá creciendo, los ingresos, la ocupación de las UCIs sí, tenemos y el número de fallecidos. Eso es... Eh... Tenemos los datos actualizados de hoy y es que ya tenemos, eh, bueno, pues ya sobrepasamos los 400 pacientes entre los dos hospitales de la ciudad. En planta se encuentran actualmente 365 personas y 69 en la unidad de cuidados intensivos. Además, pues tenemos que lamentar desde el jueves 11 fallecidos más, así que, bueno, pues eh, en Elche ya son 92 las personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia. Hay algo positivo, porque he hablado con el director de psiquiatría de los hospitales del y Rovieja y dice que para evitar la huella psicológica que nos deja y psiquiátrica que nos está dejando esta pandemia, hay que buscar lo positivo para no, no caer en la ansiedad, en la depresión, en el estrés. Marga, busca lo positivo. Háblame de la vacunación, por ejemplo, ¿va bien? Porque llegaron las dosis. La consejera ayer dijo que sí, que se va a, a vacunar y y ya dio sí lo eh, que pasa que datos, datos. Eh, datos locales eh, en pues, la vacunación nada no tenemos no tenemos datos locales ni en qué momento está cuánta gente se ha vacunado eh, <risa> en Elche ese inicio esa, ese comienzo de la segunda dosis no tenemos ningún tipo de datos sobre la vacunación. Ayer se habló, ayer en el Pleno, se habló precisamente de ese plan de vacunación, de instar a la Consejería de Educación a que agilice el plan de vacunación. Sí, una de esas y, mociones de, de uh -huh. ciudadanos que, bueno... Que y y estamos viendo que ya hay muchos sectores que, están en, que pueden ser de riesgo, como, por ejemplo, nos lo decía la presidenta de la COVAPA, que eh, los docentes deberían vacunarse ya, Ponerlos en, en el lugar que les esté más de prioridad. Sí, como trabajadores esenciales. esenciales eso es. Al igual que los abogados del sí, turno de oficio, que también el, han pedido sí, que sí, se Sí, des... el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados pidió ayer que se incluya a los letrados, especialmente los que están en el turno de oficio, dentro de ese calendario de vacunación preferente al tratarse de un servicio público esencial y también, bueno, pues están en, por la gente con la que están en contacto los, los abogados de, del turno de oficio. Pero antes tienen que ir eh, los residentes de, de, de los centros de mayores, el los personal sanati, sanitario, público uh -huh. y privado, sí. esos son los que se están vacunando en estos momentos, los grandes dependientes, uh -huh. y los siguientes, como dijo la consellera Barceló, van a ser los mayores de 80 años. Los mayores de 80 años y los grandes dependientes que están en casa serán los siguientes en esa lista de la campaña de vacunación de la consejería de sanidad. Esperemos bueno pues que vaya, que vaya ágil esa campaña de vacunación y que bueno en los próximos meses podamos decir que una mayor, una gran parte de la población bueno pues está ya vacunada. Con lo que las medidas restrictivas que se han puesto ya en marcha, que limitan las reuniones, evidente, no es que las limiten, es que ya las prohíben. Prohíben directamente, directamente reuniones sociales reuniones, en las casas. A no ser que sean reuniones institucionales, laborales, mm. educativas, eh, justificadas. Eh, son necesarias, al igual que el cierre perimetral de, de Elche de esta ciudad, con una tasa de incidencia del 1.751 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Apenas en una semana. Estamos hacemos... por encima de la media nacional, nunca estuvimos por nunca. encima de la media nacional en la primera ola, y en esta tercera ola, pues no quiero ni pensar que pueda haber una cuarta ola porque con, con lo que... Claro, y como estamos actualmente, sí, no sé cómo... Pero venga, eso. vamos a, a pensar en positivo, venga. Y luego, la bueno, vacunación, sí, la esperanza. Y luego otro apunte, también hablando del COVID, el Hospital del Vinalopó, uh -huh. pues se ha habilitado una carpa médica para centralizar todas las pruebas diagnósticas de COVID de los diferentes centros de salud del departamento. Bueno, pues se centralizan en esa, en esa carpa que está situada en el parking del centro sanitario, que contará con... ...cuatro puestos de extracción, circuitos independientes, independientes... ...además de entradas y salidas diferenciadas... ...pues para garantizar el cumplimiento... ...de todas las medidas de seguridad e higiene... ...y pues, el objetivo es ese pues agilizar los procesos... ...y que se puedan realizar el mayor número de pruebas posibles... ...después de un aumento que bueno comentaba el gerente... ...del hospital El Lopó... ...que en apenas diez días bueno pues habían realizado... ...más pruebas que en todos los primeros meses de la pandemia... Pues esperemos eh, que... Mira, yo tengo ya el dato positivo. Son, la incidencia es tan elevada que yo creo que ya hemos tocado techo, ¿no? No podemos ir a... el, no. Yo creo que el pico tiene que estar ya ahí. Efectivamente. Llegamos a, a ese pico, vamos a darlo por sentado. Es vamos una a pensar por lo menos en esperanza. positivo que eso... Vamos sí. a esperarlo, que hemos llegado ya al pico y que a partir del pico ya vamos a ir bajando. Pero pico. eso sí, bajaremos si... Sí. ...una parte de la población es responsable, es responsable... ...porque tenemos auténticos irresponsables... ...sí, porque este fin de semana bueno habla... ...como tú dices, de esa irresponsabilidad... ...una nueva fiesta ilegal con 15 jóvenes... ...que además de no respetar la distancia de seguridad... ...ni el uso de la mascarilla... ...bueno, pues también estaban eh, consumiendo alcohol y drogas... ...así que bueno, un nuevo capítulo que se repite... ...cada fin de semana, aquí en la ciudad... ...de gente que todavía no es consciente de la gravedad en la, que, en la que nos encontramos. Se necesitan controles policiales. Parece que nunca lo hubiéramos mm. podido imaginar, pero sí, eh, se necesita controlar a esa población, a esa parte, espero que pequeña parte mm. de la población que considera que esto de la pandemia no, que va, no con va con ellos. ellos. Va con todos, porque lo estamos pasando mal. Eh, pero Marga, tenemos eh, muchas previsiones ¿no? para el día de hoy. ¿Hay, ¿hay previsiones? Sí, tenemos una rueda de prensa del Partido Popular, del ah. portavoz adjunto José Navarro, después de ese pleno de ayer, largo no, larguísimo, Uf. casi nueve horas de pleno... Ordinario. Claro, la comparecencia que se solicitó uh -huh. del concejal de seguridad, Ramón Abad, para explicar... Por todo el motivo de ese aumento de robos uh -huh. en el Candel, ese Todavía gran número se... de mociones. Claro. Y bueno, pues entre ellas la de esa petición que hizo del Partido Popular, de ayudas a y ese hostelería. plan de rescate a la hostelería. También con esas cuentas, de ese informe del interventor de las cuentas uh -huh. de 2019, que también generó un intenso debate entre el gobierno y oposición, así que un pleno muy largo. Uh -huh. Y tenemos, bueno, pues como decía, esa rueda de prensa del Partido Popular, eh, del portavoz adjunto José Navarro. Pues muchísimas gracias, eh, Marga, a la una. Volvemos a estar eh, contigo. Volvemos a la una. Nena, en dos horas y pico estamos aquí otra vez contando todo lo que ha dado de sí esta mañana de martes. Por supuesto, en la web, actualizando al minuto cualquier noticia importante en teleelch.es y en el y por supuesto, todas las imágenes del día. Pues muchísimas gracias por tu trabajo. Hasta gracias. Luego, Nunca me cansa de repetirlo. Marga García, que volverá a la una con Salvador Campello para analizar estos datos actualizados de la Conselleria de Sanidad y también para eh, pues contarnos eh, todo lo que ocurra en la ciudad de Elche en este martes 26. De enero. Nosotros ahora continuamos la ronda de noticias y lo hacemos eh, pues, eh, con nuestro compañero Paco Gómez, quien nos va a contar la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Paco, muy buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. Tras la derrota cosechada frente al Fútbol Club Barcelona, da la sensación de que al Elche se le ha olvidado ganar. Se ha quedado ya penúltimo a dos puntos de la salvación y el equipo de Jorge Almirón sigue sin reaccionar y se hunde en la tabla tras más de tres meses sin vencer con un balance de siete puntos de 39 posibles no gana desde que lo hizo al Valencia próximo rival el sábado en Mestalla cuando venció el 23 de octubre en el Martínez Valero al 4-8 por dos goles a uno en la única victoria en el Estadio Martínez Valero que está siendo una auténtica losa pero en todo el entorno blanquiverde sobre todo en la afición eh, se reconoce que hace falta ya un cambio, un giro brusco de rumbo y ese giro es el cambio de entrenador. Sin embargo... No se esperan movimientos desde la propiedad, ya que el propietario Christian Bragarnich, que este fin de semana ha estado en Argentina celebrando un título de uno de los equipos que él asesora, pues no está demasiado pendiente, o al menos esa sensación da, de su técnico, de la situación en la tabla, de las malas sensaciones que transmite el equipo y del mercado de fichajes a falta de seis días para el cierre del mercado, eh, todavía el Elche sigue sin fichas libres sin dar salida a ninguno de los futbolistas, mientras que el técnico Jorge Almirón parece que viva en una realidad eh, paralela su mensaje sigue siendo el del que el presupuesto más pequeño es el del Elche, que hacen falta cinco o seis fichajes, y el de que hay que tener paciencia. Almirón Yo entiendo que la gente está, está preocupada, pero bueno, ojalá que Es importante si se puede reforzar el equipo eh, para refrescar un poco, sobre todo la mitad de la cancha, creo que ahí podemos mejorar. Y bueno, paciencia, hay que tener paciencia porque el, el, el torneo nuestro es otro y los equipos que están ahí involucrados también eh, están sufriendo, están pasando mal y hay una gran diferencia también en el presupuesto con los demás equipos. Eh, yo entiendo que, que la gente está molesta, pero bueno, hay que ser realista, objetivo y, y trabajar ¿no? y mejorar algunas cosas. Para el que quiera ver el vaso medio lleno, al Elche todavía le quedan 20 partidos, uno más de la mitad, para cerrar el campeonato y está a solo dos puntos, a menos de una victoria de la permanencia. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y ya cerramos eh, la ronda de noticias con la información meteorológica, la de Vicente Bordonado.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 Muy buen día, ya estamos notando el avance de las altas presiones en una semana marcada por la estabilidad y el ascenso de las temperaturas. Y es que en el último tramo alcanzaremos valores por encima de los 27 grados, semana primaveral. De momento, durante esta madrugada, paso de intervalos puntuales de nubosidad, viento flojo de poniente, eh, temperaturas muy homogéneas en todo el territorio, mínimas que prácticamente no han bajado de los 13 grados. Para hoy ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el viento flojo de componente sur. Hoy bajan un poco las temperaturas, aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 19 grados, en buena parte del territorio máximas que van a rondar los 20-21 grados. Pero a partir de mañana ya suben las temperaturas y es que la masa de aire tropical marítimo que nos llega desde el Atlántico ya irá avanzando progresivamente y esto unirá al viento de poniente hará que para mañana las máximas van a rondar los 23 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados en una jornada con ambiente soleado y algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Jueves, predominio de cielos despejados, temperaturas máximas en torno a los 25 grados. El viernes podrían subir por encima de los 27 grados con la masa de aire tropical marítimo y el viento flojo de suroeste, algo de nubosidad de tipo alto, mínimas en torno a los 15 grados y para el sábado de nuevo volverá otra borrasca que nos va a aportar nubosidad y viento fuerte de componente oeste, rachas que podrían superar los 70 km por hora. El sábado ya se normalizan las temperaturas máximas en torno a los 20 grados. ¡Hasta luego! 101.4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 Son las 10 y 46 minutos y vamos con eh, la música de estos últimos minutos del programa La Glorieta. Conozcamos al cantautor Arco, que trabaja en un nuevo álbum, 40 años, 40 canciones. Es un libro con CD autobiográfico, cuya banda sonora son Asuntos Serios. Un adelanto de lo que será su nuevo disco. <risa> Pienso y son asunto serio, lo poquito que nos queda si perdemos el respeto siento y a veces me avergüento por todo lo que le. Falta a los que no lo conocieron, miento, si digo ese perfecto, son abruptos los senderos que conducen a mí adentro. Llevo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreo, la sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos, veo, aunque no quiera lo veo. Mala leche gratuita, veo mentira, veo desprecio en poco arte en las maneras y en las formas. Veo la cosa, si es más débil y eso es lo que más me colma. Llevo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreos, la sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos. En zo'n asunto serio. Lo poquito que nos queda, si perdemos el respeto, siento. Y a veces me avergüento. por todos los que les faltan, los que no lo conocieron, miento. Si digo soy perfecto. Zona brustos los senderos que conducen a mi adentro Debo para darte lo que para mi deseo El beneficio de la duda, las maneras, los recreos La sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero Las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos Bum, bum, que no quiero, lo veo Mala leche gratuita veo mentira. Mira, veo desprecio y poco arte en las maneras y en la forma. Veo la cosa que al más débil y eso es lo que más me colma. Hay más novedades musicales. El cantante de Tenerife, Pedro Guerra, también ha estado avanzando canciones de su nuevo disco Viaje. El tercer tema que acaba de lanzar es este, Espejo. Hubo un tiempo pasado y remoto en que el vidrio angular del espejo no era el nido en que habita el reflejo, sino el paso de un mundo hacia otro, confundido lo humano y divino, sin saber si es arriba o el suelo, hasta que un invasor sin consuelo nos ató y condenó a repetirnos. Hay quien dice que un algo se mueve Como un rasgo, como un balanceo Una brisa como un hormigueo Que se niega a imitar ese trueque Vendrá, vendrá, Pisando las ruinas del pasado que fue Vendrá, vendrán Alzando la copa del amanecer Vendrán Vendrá con otra bandera y otra forma de luz. Vendrá, vendrá, quebrando las formas de la esclavitud. Hay quien siente que hay algo que cambia, que hay un gesto, una sombra, un latido, el revés que tras El sentido, una mueca rebelde que aguarda, y en su afán contra el dios de las aguas, como el frío que vence a los huesos, desde el fondo del vértigo espejo, ya se escucha el rumor de sus armas. Vendrá, vendrá, pisando las ruinas del pasado que fue, vendrá. Alzando la copa del amanecer Vendrán, vendrán Con otra bandera y otra forma de luz Vendrán, vendrán Quebrando las formas de la esclavitud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 Les contamos que seis futbolistas del equipo vasco, el Athletic, se unieron y han formado un grupo musical, Orsay, sorprendiendo a muchos con su primer sencillo, One Club Main. La verdad es que no pierden el tiempo, estos seis jugadores del Athletic jugaron la final de la Supercopa de España contra el Barcelona hace unas semanas, la ganaron, lo celebraron en el césped y después se fueron al hotel a presentar el estreno mundial de su primer sencillo. Lo escuchamos.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 Con Rosmar y Alonso. Pues cuando falta un minuto para poner el punto final al programa La Glorita, nosotros nos despedimos con la música que va a preceder a Rosa Lucas al programa Entre Amigos. Nos vamos con Vanessa Martín, que ha formado pareja musical con el cantante congolés Matías Damasio, para presentar en español Porque queramos vernos. Con ese mensaje nos vamos. Volvemos mañana miércoles. La canción de despedida Que nunca nos sorprendan en el coche A gritos y a portazos con la vida Que se quede el arcén con los reproches Que voltes para mí cuando te espero Despindo mi camisa lentamente No silêncio e em segredo Um desejo De nos tocarmos Sem que notem nada